Schopenhauer, la religión es una muleta para los débiles. No cabe duda que la muerte, el sufrimiento y la miseria de la vida son los impulsos más fuertes al pensamiento filosófico y metafísico. Si nuestra vida fuera eterna y sin dolor, tal vez el hombre no se hubiera preguntado por qué existe el mundo y por qué él está en este mundo. Todos los sistemas filosóficos y religiosos se interesan mucho por lo que pasa después de la muerte. Las religiones tratan de comprobar la existencia de sus dioses y emplean todo su celo en defender la creencia en un dios. En el fondo es únicamente porque relacionan con la existencia de un dios al dogma de la inmortalidad y lo consideran como inseparable de ella. Claro que solo el alma es inmortal, no el cuerpo. Si se podría asegurar al hombre la vida eterna de otro modo, se enfriaría el ardiente cielo por los dioses. Y el hombre se volvería indiferente hacia ellos. Solo hay que demostrarle que una vida futura en el más allá es imposible. Por eso, los sistemas materialistas y escépticos nunca ejercerán una influencia duradera en los hombres. Templos e iglesias, pagodas y mezquitas atestiguan con su grandeza la necesidad metafísica del hombre. Pábulos purdas, cuentos infantiles, religiosos y leyendas grabadas temprano en la mente del hombre le bastan para explicar su existencia en la tierra y le sirven de fundamentos para su moralidad. Piensen, por ejemplo, en el Corán. Ese pobre libro, apastado para fundar una religión que difundida por el mundo, satisface la necesidad metafísica de millones de hombres. Sirve de fundamento a su moral, les inspira un gran desprecio de la muerte y mucho entusiasmo para guerras sangrientas y vastas conquistas. En ese libro encontramos el más triste y miserable teísmo. Tal vez haya perdido muchas de las traducciones, pero no he podido descubrir en el Cuarán ni una sola idea de algún valor. No contento. Con las aflicciones y miserias que le impone el mundo real, el hombre crea otro mundo imaginario con miles de supersticiones. Dedica mucho tiempo y esfuerzo a este mundo irreal y se olvida a saborear el mundo real. El hombre crea a su imagen, ...demonios y dioses... ...exigen a cada momento sacrificios, rezos... ...peregrinaciones, flagelaciones, etc. Ficción y realidad se mezclan en su servicio... ...y la ficción oscurece la realidad. Todo suceso de la vida se considera una manifestación de algún poder divino. Hay místicos que prefieren pasar sus días hablando con Dios en vez de hablar con hombres reales. El hechizo de la ilusión les parece más interesante que el trato con seres reales. En vez de ayudarse a sí mismo... el hombre pierde fuerzas útiles... e instantes preciosos... en plegarias y sacrificios... vanos. Cuando hay un terremoto... y se caen las casas... todavía reza a Dios. Se dice que la religión es necesario Sin religión no hay moral. ¿Pero qué valdría esta moral si el brazo secular que castiga los crímenes, si se supriman solo por un día todas las leyes, la moralidad sería muy débil para impedir los crímenes. Solo la justicia y la policía los detienen un dogma religioso, cualquiera, no tendría, no tendría la fuerza suficiente para frenar a los criminales. Porque si ni siquiera el miedo al castigo aquí en la tierra puede frenar a un criminal, ¿cómo se dejaría frenar por un castigo remoto en el más allá y que solo se funde en la fe? ¿Quién podría creer que la moralidad de los europeos haya mejorado con el cristianismo? Es muy larga la lista de las crueldades bárbaras que han acompañado al cristianismo. Cruzadas, extermino de gran parte de los habitantes de América y colonización con esclavos negros arrancados de su suelo natal y condenados toda su vida a un trabajo forzado, persecución infatigable de los herejes tribunales de Inquisición, ejecución de 18 mil holandeses por el Tuque de Alba, etcétera, etcétera. Hechos poco favorables que nos hacen dudar de la superioridad de la moral cristiana. La religión católica es una instrucción para mendigar el cielo. Los clérigos son los intermediarios de esta mendicidad. La confesión Es una idea tonta. Porque en verdad, cada uno de nosotros es juez moral perfecto que conoce con exactitud el bien y el mal que uno ha hecho. Cada uno se encargue de sus propias acciones y no de las acciones ajenas. Las religiones son necesarias para el pueblo y hasta resultan un beneficio para él. Pero cuando se oponen al progreso humano y el conocimiento de la verdad, hay que echarles a un lado. Pero pedir que un gran genio como Goethe o Shakespeare acepte los dogmas de una religión cualquiera, es pedir que un gigante calce los zapatos de un enado. Por eso los filósofos siempre serán hostiles a la religión, aun cuando la consideran un mal necesario. Las religiones son solo muletas para la debilidad de la mayor parte de la humanidad.